Segundo libro de Crónicas, capítulo XXXI Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos, y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en e f r a í n y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, Cada uno a su posesión. Y arregló e z e q u í a s la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los h o l o c a u s t o s Mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en j e r u s a l é n que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, Y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo、sí、en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar a aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando e z e q u í a s y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel, y preguntó e z e q u í a s a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote a s a r í a s de la casa de Sadoc le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido Y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó e z e q u í a s que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos, y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, a s a s í a s n a a t a s a e l Jerimot, j o s a b a d Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano por mandamiento del rey Ezequías y de a s a r í a s príncipe de la casa de Dios. Y el levita s Coré, hijo de Imna, guardaba de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios. Y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y en su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesuá, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos con proporciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de tres años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Eran escritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, Por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus proporciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequias en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado.